Y la verdad que eh, mucha alegría, eh, mucha nostalgia, porque yo viví lindos momentos en, en el gobierno de Cristina y de, de Nestor. Pues lo que fue mi infancia, la verdad fui muy feliz y eh, nada, mis padres se pudieron comprar la casa, todo. Así que ahora estamos bancando y muy, muy, muy contento de que haya tanta gente que la quiera. ¿no? ¿Crees eh, injusto, no, esta, esta proscripción que se le ha hecho a la presidenta, a la ex presidenta, luego de anunciarse candidata? Sí, es, es la persecución de lo mismo de siempre, digamos, los que nunca la quisieron, los que están en el poder real. Eh, es la misma persecución de ya que viene acá hace años y, y la verdad que es una lástima, ¿no? Que eh, no sé, es que no vayan a, a las elecciones, porque tienen que ir a las selecciones y ganarle de última, sí. Eh, la verdad que es una lástima. Y eh, digamos lo que ha padecido Cristina es un juicio injusto, eh, plagado de, de irregularidades, este, y bueno, este, y además bueno, por, por lo que este gobierno representa, que, que bueno, nos están hundiendo a todos, ¿no? Eh, así es, así es, en contra de la ciencia, de la salud, de los beneficios sociales propendiendo a una injusticia social total y absoluta, ¿viste? una injusticia sobre todo. Mal, mala distribución, porque a los grandes ¿viste? siguen ganando en pala. ¿Creen que les va a salir el, el tiro por la culata a este gobierno eh, con hacer esto? solamente despiertan este tipo de movilizaciones o expresión de parte de, de la gente en la calle? Tengo poca, poca esperanza yo, yo tengo poca esperanza. Como que es algo, es un llamado de atención, pero me parece que están muy amparados por los medios y por, por Yanquilandia y entonces es muy difícil, yo creo. Coincido, coincido, sí, coincido. Sí. Bueno, la, la última para preguntarles, ¿qué mensaje le, da, le darían a, a aquel que hoy no se pudo movilizar? Eh, No, que bueno, es importante venir acá porque quizás sea una de las pocas herramientas que tenemos los ciudadanos para defendernos frente a toda esta parafernalia de cosas, poder judicial, este medio de comunicación, influencias extranjeras y qué sé yo, que dominan todo el panorama político. Entonces, una de las pocas herramientas que tenemos los ciudadanos todavía de todo tipo y todo, y esto es lo que remarco, el juego laboral tiene que pasar a ser el juego laboral para que no juego haga un porque es imposible que pase el juego laboral a la ciudad. Si me pasa la ciudad, ¿para qué? Para que los la negocios, las entidades y empresas, el cliente, el grupo Macri y el asociador No le pagan a los trabajadores, indemnizaciones como no responden Y después a los trabajadores Por eso nosotros, como funciones que estamos cambiando Hay un traspaso de la justicia laboral al ámbito de la ciudad eh, pero bueno, es el de la y, como nuevo, como el pueblo, sus La última para preguntarte, ¿qué significa para vos Cristina Fernández? María eh, es una compañera, eh, que tiene mucho potencial y tendrías que eh, hablar de eso de la jugada política. Eh, eh, eh, porque ¿Por es algo que solamente Revive al peronismo No solo lo revive Solo lo revive Estás la ahora Gente de izquierda wey, De todo ámbito político Esta persona cristina No es que se le Un momento de con Una democracia ¿eh? Son personas diferentes Se le una democracia a una compañera que durante tanto prácticamente por si no voto, la a un poco tiempo de ser las elecciones, porque tampoco hicieron lo mismo, ahí lo de por la Turquía, con lo de Macri. 117 causas, no pasa nada, y no pasa nada, porque ahora de que termina así. Eh, me parece muy importante estar acá eh, sobre todo en una época donde se, se ha dado vuelta todo se ha tergiversado todo entonces la verdad es la mentira, la mentira es la verdad los buenos son los malos, los malos son los buenos y me parece clave decir, bueno yo estoy de este lado y realmente leer el fallo, dar, darnos cuenta que lo que le han hecho a Cristina es, es, es terrible y lo que nos están haciendo a nosotros como pueblo es peor aún. Eh, ¿Qué opinión te merece no? El... Lo, lo que ha anunciado el gobierno en estas últimas horas del ciberpatrullaje en redes. Eh, la verdad no me sorprende, eh, sí me asusta, me preocupa, pero desde la campaña sabemos que, que se venía una dictadura, lo no sabíamos, eh, es la verdad, y estamos camino a eso. Eh, eh, eh, ¿Vos decís que es una dictadura en democracia? Sí, yo creo que sí, y creo que tienen eh, los medios totalmente cooptados, salvo algunos... Eh, Y eso también hace que la gente ni siquiera pueda darse cuenta. Eh, de, y eso es lo más terrible. De hecho, el vaciamiento de los hospitales, de las escuelas, que hoy también vimos a mucha gente eh, en la movilización sobre ellos. Bueno, eh, las pancartas ¿no? de, de las luchas del feminismo que este gobierno también quiere avasallar, ¿crees que todos esos mecanismos también aportan a, a esa cultura ¿no? de, de odio que ha impundido... ¿Desde mi ley hacia abajo? Sí, de odio y de miedo. Lo que quieren es que tengamos miedo y me parece que acá hay una clara muestra de que miedo no tenemos. Y bueno, y habrá que luchar una vez más. Creo que tenemos que estar todos acá. Eh, todo el pueblo la la pobreza, lo solo Argentina. están sellando nuestros derechos, que fueron en contra de los derechos laborales que se están metiendo con, con los hijos, con nuestra salud, la educación. El garra, justamente no, el garra, la salud, la educación, o sea, están, están eh, nos costó mucho llegar a este lugar, para o sea, que nuestros hijos tengan una universidad gratuita, una salud digna, un montón, y esto nada del tiempo lo están haciendo, están... Eh, destrozando, destrozando, ¿crees que, ¿Crees que si no se para ahora, a tiempo, lo que hace este gobierno, eh, van a ir por todo justamente? Justamente, están eso, yendo por todo O sea, el, el último eslabón que le falta era Cristina. No sé si es el último, eh, pero van a seguir. No es el último eslabón van a seguir. Ese es el tema, por eso yo estoy acá. Estoy por Cristina, principalmente porque me dio 12 años espectaculares. Eh. Pero también estoy por todo, Estoy por mi hija, que yo quiero que se eduquen en la universidad pública, estoy por mi nieto, que quiero que vaya a un hospital link, estoy por, por nosotros, por los viejos, que quiero que se jubilen y tengan una buena jubilación. Por todo eso. Por lo pronto nos genera un poco de, de ilusión, porque yo creo que la mayoría de la gente que estaba, que vino a la plaza, vino no solamente a, a pedir que pueda participar Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones. ...que se van a desarrollar en Príncipe ...sino que también viene a decir que... ...es una de las, de las pocas barreras de contención que quedan... Para, ...para impedir el avance de un gobierno... ...que está destruyendo cosas que son sagradas para la Argentina... ...que son claves para el desarrollo económico de nuestro país... ...como es el sistema de ciencia y tecnología... ...como es eh, el sistema productivo... Eh, ...y muchas cuestiones que para nosotros son un gran orgullo... Eh, ...a nivel nacional y que este gobierno está llevando puesto. ¿Crees que en los últimos resultados en, en las elecciones... Eh, ¿están haciendo que este gobierno avance con, con más rapidez quizás con lo que quiere hacer que es silenciar la libertad de otros. No solamente silenciar, eh, eh, eh, creo que si dijéramos que solamente este gobierno quiere silenciar sería un error, este gobierno no solamente quiere silenciar, se quiere llevar puesto las cuestiones, insisto, que son claves para el desarrollo de Argentina, que tienen que ver con el sistema de ciencia y tecnología, que tienen que ver con la educación pública, con las universidades públicas, que tienen que ver... Eh, con el Garraja, por ejemplo, cuestiones, instituciones que son claves para que Argentina crezca, para que Argentina se desarrolle, que son parte de nuestro ADN y que este gobierno se haya puesto. Por eso son importantes las elecciones de octubre, porque es una forma de ponerle un dique de contención a una valla a este gobierno para que defienda cuestiones que son, que son determinantes y que son claves para que Argentina pueda ser un país desarrollado. La última para preguntarte, en las últimas horas salió esta autoridad, ¿no?, que se le da ahora a las fuerzas policiales para hacer el ciberpatrullaje. ¿Cuál es tu opinión? No, la, la primera opinión que me sale es de avasallamiento de las garantías constitucionales, ¿no? Que, claro, eh, me parece que es un gobierno que va corriendo los límites. Por eso, insisto, son tan importantes las elecciones de octubre para decirle que hasta acá llegaron. Y totalmente en contra, por eso estamos manifestando, venimos de la Ferrer sin micro, sin choripán, sin ninguna agrupación, vinimos autoconvocadas, comprometidas con la lucha, con el Partido Nacional Popular, defendiendo a Cristina, defendiendo los derechos humanos y la democracia, fundamentalmente como profe de ciencia política, familiar de peronista, no podíamos no estar acá. Justo atrás tuyo hay una bandera del aborto legal, sí. de algunas eh, luchas que tiene el feminismo aún todavía, y este gobierno parece avasallar con todo eso. Sí. Eh, ¿Crees que, que bueno, eh, es también un, un abuso de poder eh, el que está ingiriendo este, este gobierno también contra Cristina por el hecho de que también sea mujer? Totalmente. Te quiero recordar que el derecho al aborto lo conseguimos con lucha en la calle, y con gobiernos populares siempre los gobiernos de derecha libre tránsito, hoy no lo dejaban pasar siendo que veníamos, es un derecho constitucional el poder circular libremente pero acá estamos igual te repito, el derecho al aborto siempre fue con gobiernos populares la conquista es lo último para preguntarte ¿qué opinión tenés sobre estas últimas eh, novedades en, en las últimas horas que ha tirado el gobierno del ciberpatrullaje? me parece un horror eso mismo es lo que nos pasó a nosotros y esto de estar controlando eh, nuestras redes sociales, o sea, no tenemos libertad libertad de expresión no puedo hablar estoy súper demostrada, me parece un horror estando en democracia que seamos vigilados y controlados por este poder mafioso, corrupto que es el que tenemos hoy y con los que estuvieron antes, con Macri también que se haga cargo con la burri que vendí hija de puta que se haga cargo también Sí. sí, básicamente. no. Nosotros, Me parece que lo que está haciendo acá el, el pueblo es manifestarse con amor frente a una líder que ha sabido defender los derechos este, de su pueblo. Me parece que es lo menos que puede pasar frente al liderazgo de Cristina, frente a lo que representa y frente a una sociedad consciente de reconocerla y de acompañarla. ¿Qué, qué te pareció la decisión de darle a un más autoridad a las fuerzas policiales a través del ciberpatrullaje que anunció el gobierno en estas últimas horas. ¿Y qué es de manual? Un, un gobierno autoritario con políticas económicas orientadas a, al neoliberalismo solamente se va a poder concebir con represión, ¿no? Con... Este, reprimiendo al pueblo para que no proteste, para que no salga a las calles, este, y que también da cuenta de, de, de no, no tomar nota de la historia argentina, ¿no? porque este, proscribir a un líder político, a una lideresa como Cristina, lo que trae como respuesta va a ser esto, ¿no? Eh, me parece que están haciendo una lectura desacertada y un desconocimiento ¿no? por parte de, de lo que es el pueblo argentino cuando, este, cuando se lo convoca a defender lo que, lo que es justo y lo que considera justo. La última para preguntarte, ¿qué significa para vos eh, hoy estar en esta movilización? Bueno, en lo personal acompañar a, a una mujer principalmente... ...que ha sabido liderar un movimiento y un país... Este, ...respondiendo, a, respondiendo a, a, a, a, lo, a los principios de derechos humanos... ¿no? ...acompañando siempre el sentir de un pueblo... ...escuchar a los organismos... ...poder materializar en políticas públicas... reclamos de tantos años... ...y, y que podamos haber hecho conciencia... ...hasta los propios familiares de los que nos sigan... ¿no? ...que crecimos en mundos muy endogámicos y que gracias a políticas como las que llevaron adelante durante su gobierno pudimos realmente entender quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos y poder posicionarnos al respecto. Y nosotros somos de la Asamblea Popular José Borrego, de acá del barrio San Telmo y estamos fundamentalmente por, en defensa de, de la democracia que viene avasallando de Macri y Miley, y en defensa propia, por sobre todas las cosas y contra la progresión de Cristina, por supuesto. ¿Qué, ¿Qué te parece, no? Todo esto, esta inmediatez de la justicia en una causa que, que no tiene las pruebas suficientes, en donde ya le parece que le dictaminaron esta, esta condena, ¿no? A, a Cristina. Y es una condena que ya estaba escrita hace, hace mucho tiempo, ¿no? Porque le buscaron causas por todos lados y es evidente que es una causa armada, que no tienen ninguna prueba concreta contra ella, pero bueno, lo que quieren es. Es una condena política y, y, lo que, y lo que están logrando justamente es sacarla de la cancha para que no participe en las elecciones. Eso es lo que hizo Cristina cuando se propuso de candidata para forzar esta, esta proscripción que está siendo no solamente rechazada por el pueblo argentino en esta movilización gigantesca, sino a nivel internacional por todas las presentaciones legales este, en la... En la en la Corte Suprema Internacional, sino en diferentes este, ciudades, en diferentes países, por, por toda la, este, la, la militancia que hay de argentinos en el exterior. Nos hace defensa de Ante Cristina, de, de todo, de la democracia, de todo lo que, lo que conocemos hasta ahora, evidentemente, porque, y bueno, es una emoción muy fuerte. La verdad es que desde que llegué, tengo ganas de llorar, ¿viste? Es como que ver el pueblo así dos puntos me parece hermoso como, fue como un shock viste así fuerte está buenísimo eh, qué pensar no eh, sobre todo este eh, se puede decir eh, inmediatez o rapidez que hubo con respecto a esta causa no que deja muchas dudas todavía eh, y que bueno y que eh, no hay las pruebas suficientes aún para, para declarar lo que se declaró Bueno, justamente yo siento que no hay ninguna prueba para declarar lo que se declaró, me parece un acto de corrupción masivo, así de lo peor, bueno, como... Encima, ¿Fue justo cuando ella se eh, inició su, su candidatura? Cuando se lanza como candidata, la proscriben, en democracia, con la historia de nuestro país, con todo lo que significa una proscripción, pero bueno, acá está la gente, el pueblo, la calle, habla por sí sola la calle, la calle es nuestra y no hay ningún policía acá. Eso está buenísimo. Y lo último para preguntarte, ¿qué pensás sobre lo, eh, lo último que salió de parte de este gobierno del ciberpatrullaje? Me parece de terror. Me parece que quieren meterle miedo a la gente, básicamente, como hace es que siempre la derecha. Quieren meter miedo para que no salgas, para que te quedes adentro, para que no opines. Bueno. Hoy significa ver eh, la patria liderada, porque Cristina es patria. Primero y principal, el peronismo, no lo han podido vencer nunca, a pesar de las bombas. Sigue Cristina, por eso salimos a la calle, por nuestros derechos, por las conquistas sociales otorgadas. Por eso salgo a la calle. ¿Cree que es algo parecido a lo que pasó en el 45 con Perón? Sí, totalmente, totalmente, porque este sería el 17, aunque el 18 sería el 17, <risa> un nuevo 17. Eh, ¿Qué opinan no, de ayer de la, que la mitad ¿no, del PJ se reunió eh, para apoyar ¿no, la marcha de hoy y el resto de gobernadores? Es como que eh, dio un, un mensaje de, de quizás no estar tan unidos. Eh, sí, pero eh, acá lo único que puede salvar, como decía Perón, el pueblo unido jamás será vencido o este, solo el pueblo salvará al pueblo, no hay otra. La gente El va hombre. a salvar a al... Cristina. El pueblo en la calle va a salvar a al... Cristina. Hoy fui al hospital a ver si podía conseguir un turno. No se consigue. ¡Soy cardíaco. Cuando estaba Cristina, cuando estaba Néstor, nos operaron cuatro veces. ¡Del corazón! ¿Cómo no voy a estar acá? Eh, qué, qué piensan, ¿no? sobre el, sobre este esta causa, ¿no? Que, que le han hecho a la ex presidenta sobre la justicia avanzando de esta manera tan rápida, no, inverosímil. Es todo armado, todo armado, armado, armado con toda esta gente que tiene los medios para armarlo y para divulgarlo y que la gente que tiene un poco de Qué bronca o sea, esta gente, se lo crean, ¿no? nada más, nada más que eso.